Estuvimos en una reunión con el licenciado Ignacio Proto, en el cual tocamos distintos temas. Uno fue eh, buscar aportes eh, para el curso 2012 el cual nos va, nos va a hacer un aporte de la Secretaría de Turismo para, para ayudar a, a pagar el, el costo del, del, del cierre del espectáculo, que es el, el espectáculo de la mosca. Eso por un lado. Por otro lado, le presentamos diversos proyectos que tiene que impulsar desde la Secretaría de Turismo de la provincia el proyecto que involucra toda la zona de la, la Ruta 80 desde la 226 hasta Pabla Costa ese proyecto es la realización de una villa turística una villa rural turística donde está contemplado el, el, el agua mineral que hay ahí bueno, todo el, el proyecto es amplio pero bueno, le presentamos el proyecto también eh, presentamos un proyecto ...para hacer el piso del, del balneario, otro proyecto para hacer una mini playa... ...dentro del camping, también el, el proyecto de Claudio Mancilla, ese proyecto también... ...se lo presentamos, y le presentamos para cacharí un puente que está prácticamente intransitable... ...y también el proyecto de hacer... Eh, un parador turístico en el campo municipal de Cacharí ahí se pretende dar información turística y que también los colectivos de larga distancia puedan entrar y tengan un servicio también de, de buffet ahí. también estuvimos en infraestructura con el asesor Alejandro Vieira al cual también le, le mostramos los proyectos y, y bueno nos, nos dijo que lo presentemos por turismo que, que bueno había posibilidad de, de llevarlos adelante